Comienza con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Mucho cultural. Intercultural. Cultura suna, ancheta y ratian.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 Vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos Contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles Junto a los tristes moribundos Cuentan que velan los gentiles seres con alas No hay nada que se le asemeje El fin de su apurado vuelo Es la sentencia de un hereje No se distraiga ni demore Todo es ahora y no por tu amor Va rumbo al campo de las flores Donde la hoguera espera a Bruno Son ángeles de la altura, caída libre queda frío. La orden de su es descender hasta Durríos. Es y ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel acaba yo. Cabón, buenas noches. Hoy... 14 de marzo una vez más estamos con vosotros en Ancheti Ratia en su programa Gure Kunka en el 89.7 o en el 90.5 paso delante de la luna sobrevolando los olivos y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora Que en España se asesinaba a Federico Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro Procura que un hombre lo vea para ahuyentar siempre siendo... Bueno amigos, eh, quería empezar dando una noticia que sale hoy en el Diario Vasco dice que a partir del próximo día 22 el gobierno vasco decreta alargar media hora el cierre de los locales eh, de ocio los días laborables y una hora más los fines de semana y festivos <ríe> nunca llueve a gusto de todos los empresarios del sector ven un balón de oxígeno en tiempo de crisis y los vecinos de las zonas de ocio que pierden la batalla en su lucha por el derecho al descanso eterna polémica También me he encontrado con una noticia curiosa, eh, fechada el, ayer día 13 en Washington. Dice que la secretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha asegurado hoy que solo su país tiene el alcance, los recursos y las relaciones para lograr un mundo más pacífico y próspero. Y que ante los recientes... Y que ante los recientes cambios geopolíticos, el liderazgo de Estados Unidos es aún más importante. <risa> ¿Qué os parece? Bueno, hoy vamos a hablar de la crisis. En tiempos de crisis, la brecha entre la riqueza y la pobreza es cada vez más grande. Dicen que el dinero no da la felicidad, lo deben de decir los ricos para consolar, eh, consolar a los demás. Cada uno es feliz a su manera, pero os digo sinceramente, a mí no me importaría ser un poco infeliz y no preocuparme día a día qué poner para comer o si me cortarán la luz o el teléfono o si me llega para pagar la hipoteca de la casa, la gasolina y un largo etc. ETC, ETC Hoy Hemos invitado Al Documentalista Irunes Félix Martín Hola, muy buenas bon Otra vez por aquí por Con nosotros eh, Creo que Nos vas a hablar de Del de último trabajo que has hecho sí vamos Bueno, he venido, ya que hablamos de la crisis He traído un, el último trabajo que todavía está a punto de acabarse, a punto de salir. Ya hemos terminado la postproducción y, y ya estamos, vamos, sacando las copias y en la última fase. Eh, ¿Este es el cartel del documental? Ese mismo es. Eh, voy a, a tratar de, descri de describir lo que veo. Dice, a una década del corralito una mirada desde la base. Eh, se ve una familia entera mirando a lo lejos asombrados detrás de una alambrada, un hombre gritando, eh, gente corriendo entre humo y dice, cosido con alambres, Argentina 2001, aviso a navegantes. Bastante sugerente el cartel este. Sí, bueno, ha habido gente que ha utilizado la palabra apocalíptico ¿Y por qué? Bueno, porque en realidad es un poco apocalíptica la imagen Y es, yo creo que es una imagen bella a la vez que muy dura ¿no? Y tiene que ver pues, con lo que trata el documental Aunque luego en realidad sea una visión coral eh, Sea en realmente a través de entrevistas donde se cuenta todo Pero habla de algo muy duro a, Habla de una situación que igual nosotros no estamos tan lejos de ella. Eh, el título, Cosido con alambres, eh, bueno, se refiere a una expresión que, bueno, nosotros no es exactamente así como la usamos, pero bueno, su concepto, su... Significado viene a ser como eh, una especie de precariedad, no? Cogido con alambres, cogido con pinzas, sujetado con alfileres, eh, todo este tipo de expresiones que hablan de la precariedad de algo, ¿no? De cómo algo se está sosteniendo, pero de una manera absolutamente precaria y en cualquier momento se puede ir al carajo. Entonces este documental que nace justo en el, en, la idea nace en el 2008. ...cuando nosotros oíamos... ...bueno, en la parte de atrás del... del DVD pone, ¿no?... ...habla de que en el 2008... Eh, ...ya los medios de comunicación... llevaban meses diciéndonos... ...que la crisis financiera de Estados Unidos... ...estaba a punto de saltar a Europa... ...en ese mismo momento... ...pues bueno, la gente de la productora Crack... Eh, ...que tú conoces... Sí. ...algunos de ellos, ¿no?... ...Ángel, que ha estado aquí también... Eh, ...Chema, de Calean, yo... Eh, ...bueno, nos fuimos cuatro personas tomamos el avión y nos fuimos a Buenos Aires. Con esa idea que solemos tener los que nos creemos visionarios, aunque luego no tengamos ni puta idea de nada, no pero bueno, con esa idea de intentar ver cómo veía la gente, era el 2008, cómo veía la gente, cómo sentía la gente, eh, aquel crack económico que habían vivido de una manera dramática, un país... Eh, es que hemos, todos hemos conocido el fenómeno como el corralito. El corralito en Argentina. El corralito. Claro, el corralito se refiere exclusivamente a cuando se cierra, se hace un corro alrededor del dinero de los bancos. Pero claro, eso no fue más que una expresión de, del conflicto y de la situación de crack económico. Y eso pasa en Argentina en el 2001. En el 2001. Más o menos. Y tú me estás hablando de en el 2008. Sí, nosotros bajamos en el 2008 porque veíamos... Eh, Ya te digo, con esa visión un poco de anticiparse, ¿no?, que a veces tienen los artistas y los locos, pues queríamos ver qué es lo que había pasado allí, pero no queríamos ver qué es lo que nos decían los académicos, o qué nos decían los políticos, o qué nos decían... entonces Los nosotros... financieros. Exactamente. Nosotros nos fuimos con nada, con, con una cámara HD, con, con, con cuatro mochilas, un equipo de cuatro personas, y y sobre la marcha con un mínimo planning lo que hicimos fue contactar con gente de la base cuando digo gente de la base me refiero a lo que somos tú yo a lo que es limón Miquel. a lo que es a lo que es todo el mundo a los que no somos dirigentes a los que no dirigimos más que nuestra vida y con dificultad no y nos acercamos pues eso a una pintora punky una artista plástica que, que estaba buscándose la vida en un barrio turístico vendiendo miniaturas Eh, como que ella lo explicaba muy bien me he tenido que reducir ella pintaba cuadros de no sé cuánto por no sé cuánto y llegó el crack y se quedó sin apartamento, se quedó sin nada se quedó sin dólares porque la gente... bueno, el documental explica bastante bien eso, ella es uno de los protagonistas que habla de ello, pero bueno pues tenemos a, a Raúl de Yatorre, que sí es igual una persona más conocida, trabaja en el Canal 7 público, eh, trabaja en, es redactor de Economía de Página 12 que es igual, quizá el periódico de Argentina un poquito más tirando a izquierdista, no porque izquierdista por decir algo, no te quiero decir que allí La Nación o, o Clarín los más famosos pueden ser lo que son aquí La Razón o ABC y quizá Página 12 pueda ser en una cosa entre el país y público, bueno por decir algo, no el caso es que él es otro de los protagonistas Raúl Díaz Torre nos hace quizá una al ser economista quizá una visión más de lo económico en los números y demás pero bueno para eso luego tenemos a a ser tres teatro por ejemplo que es un grupo de tres actores que, que, que les hacemos una entrevista en la en una librería mítica de Buenos Aires Liberarte y bueno pues nos cuentan desde el punto de vista del del artista del creador o o, nos en, o, o entrevistamos a Néstor Costa que es un poeta psicoterapeuta que trabaja en un hospital psiquiátrico y que es un antiguo militante un hombre Eh, muy sensible muy cansado no, pero con ganas de seguir diciendo y haciendo cosas y bueno tenemos mucha más gente en realidad son casi 10 grupos porque son grupos algunos de ellos otros son individuos tenemos a la gente de Villa 20 del Frente Darío Santillán Frente Popular Darío Santillán eh, Diosnel, Julieta, Oscar que son gente que trabaja en la Villa 20 en una villa de lo que se llama en Argentina Villas Miseria y nos muestran un poco ¿no? pues, pues una toma para construir viviendas de 5x5 de, de, de, de 30 de metros de chabolas sí. en realidad ¿no? Disculpame que te interrumpa Feli eh, yo he tenido la oportunidad gracias a ti he tenido la oportunidad de visionar un poquito el, el documental y mm, a mí me ...me ha conmovido bastante... Eh, el, ...esos personajes... Eh, ...que hacías referencia tú ahora mismo... ...que... ...cuando ustedes llegaron allí con la... ...como dices tú, con la cámara... ...y, y la mochila al hombro... ...y... El, ...el tema del corralito... ...que ya había pasado en Argentina en el 2001... ...y llegáis allí en el 2008... ...ya ha pasado un tiempo... ¿Cuál fue eh, la sensación que tuviste? ¿Qué era lo que se respiraba en el ambiente del, eh, del, del pueblo? ¿Qué se respiraba? ¿Indignación? ¿Se respiraba qué? Bueno, eh, como te he dicho, como el, la cantidad de gente a la que entrevistamos era muy diversa. Por ejemplo, te he contado todos estos, pero te seguiría contando, ¿no? Pues la la jefa de prensa de Madres Plaza de Mayo o iconoclasistas una pareja formada por Pablo y Julia que trabajan en el diseño, el mapeo la intervención urbana siempre desde una visión política y social eh, bastante gente eh, Hugo Queirolo de Villa Fiorito la misma villa de donde es Maradona un militante barrial muy bregado no en ese en ese en en esa villa, otra villa miseria eh, Te quiero decir que es muy... no podemos hacer. Lo que hemos hecho al final ha sido una visión coral de lo que nos ha contado la gente. ¿Con qué nos encontramos nosotros? Nosotros, como gente que iba desde fuera. Porque claro, entre nosotros, por ejemplo, estábamos Aitor, Chema yo, que somos de aquí... ...y Ángel, que es un argentino que reside aquí... ...que vive en estaba... Choraluce... Sí. Eh, ...te quiero decir que cada uno teníamos nuestra pequeña visión... ...y o nos tocábamos más con uno o con otro... ...varios de los contactos eran contactos... ...gente conocida de Ángel... no ...y otros contactos los hicimos allí sobre la marcha... ...y lo que se veía es que el crack en sí había pasado... ...no y que ahora se están viviendo las, conse las consecuencias las consecuencias atenuadas también porque Argentina ya había empezado a crecer económicamente tomando unas decisiones políticas que... Eh, ¿Aceptadas o no? ¿Aceptadas o no? ¿Te parezcan correctas? ¿Correctas o no? Desde según qué punto de vista lo claro. cierto es que ¿qué fue? Declarar un impago, o sea ...todo esto que está pasando aquí en Europa... ...de nueva deuda, nuevos intereses... ...nueva deuda, nuevos intereses... ...ellos tomaron una vía distinta... ...también eran un país solo... ...no, no eran como aquí, que es un país dentro de la Comunidad Europea... ...pero más parecida a lo que ha hecho Finlandia... ...sin llegar a eso... Sí. no, sí. ...sin llegar a eso, porque no se llevó a juicio a nadie... ...ni a los banqueros siguen estando... ...muchos políticos siguen estando... ...pero por lo menos se le plantó cara al FMI... ...y al Banco Mundial se dijo... Se dejan de hacer pagos y nos recomponemos. Porque ¿qué es lo que tiene que estar por encima cuando hablamos de economía? ¿La economía está al servicio de las personas o las personas estamos al servicio de la economía? Es lo segundo, claramente. Pero de todos es conocido de que hay cuatro gente que mueve todo el tinglado, mueve todo el dinero. Hablábamos de... tú hablabas de la... Eh, la crisis eh, económica esta de recesión que entró Estados Unidos en el 2008, que es cuando ustedes se lanzan a Argentina para hacer el el documental, pero es que Estados Unidos arrastra ha, ha arrastrado a medio mundo, si no decir eh, el mundo entero, ¿me entiendes? Eh, y se, se llega a una bancarrota de, de las entidades financieras de todo el mundo total, que es lo que estamos viviendo en eh, aquí en el Estado Español ahora mismo. Y eso lleva a paro, lleva a desempleo, lleva, pero, digo yo, mientras, eh, mientras más pobres hay, eh, eh, hay más ricos, porque los ricos no han, no han dejado de crecer. Yo he estado leyendo por ahí que el número de ricos en en España eh, en el último año eh, han subido considerablemente y, y la, la diferencia entre ricos y pobres cada vez eh, es mayor y eso es lo que estamos viviendo y me imagino que eso lo habéis eh, fue con lo que ustedes se, se encontraron ahí en Argentina Bueno, eh, la expresión de la crisis financiera en Argentina o ahora mismo aquí en el Estado Español es muy distinta Es muy distinta, pero las bases son las mismas. Son Todo se basa en un sistema financiero especulativo. La economía es especulativa, y siempre se habla de economía real y economía especulativa. Es que es cierto, es así. Ya hace décadas que hemos dejado de estar en una economía real en la que los números y la producción, eh, los soviéticos, la lo entendían muy bien. Eran muy así, muy de los tornillos que habían producido, no sé qué. Eh, Occidente tomó otra vía. No, pero es que esa vía la llevó a un grado, que es lo que te decían los argentinos. Por ejemplo, Julia de Iconoclasista nos dice en una de sus intervenciones que ella en el 2008 estaba contenta porque se había tomado la decisión de no hacer una economía especulativa, que es en la que llevaban viviendo muchos años Mucho los argentinos. Tiempo. Argentina, como expresión económica, estaba viviendo de una economía especulativa. España, como marca o como poder eh, económico, ha estado viviendo lo mismo porque cuando se habla de una burbuja en la construcción, o en la... eso es, al final tiene que ver con eso, tiene que ver con que todo es ficticio y la economía no es una economía real, es una economía, es una convención, es una convención como Dios, como, como, como lo que tú quieras, es decir, convenimos en que esto es así y es así, pero en cuanto dejemos de convenir que esta economía Es así, en cuanto en cuanto haya 10 millones de personas en el Estado que digan que esta economía no sirve y se borren, esto deja de, de funcionar, porque está funcionando, pero está funcionando ¿para quién? Para cuatro gatos. Para los oligopolios, para los directivos, para los políticos, que son que son en realidad luego sus marionetillas, porque tampoco los políticos dirigen nada cuando cuando un, un economista o sea cuando un financiero un multimillonario como Soros eh, con un movimiento especulativo es capaz de tumbar a un país entero eh, ¿de qué estamos hablando? de especulación pues eso <risas> Se dice que el Banco Central Europeo eh, fue incapaz de prevenir toda la crisis esta de, que, de, de la que estamos hablando y, y que tomaron medidas, que el Banco Europeo tomó medidas con retraso, pero llevando, queriendo hacer una, eh, medidas eh, de austeridad, eh, con una contención del gasto público, dificultando el acceso a la financiación económica de los consumidores y de los mismos productores. Y entonces, eh, mira, yo de economía no sé nada. A mí me hace mucha gracia de que el banco tal o más cual eh, ha quebrado que no tiene dinero y recibe una intervención del ban del Banco Central con una fuerte inyección de dinero de capital eh, con unos números astronómicos, cifras astronómicas. Pero ¿para qué es ese dinero? ¿Hacia ¿A dónde va ese dinero? Si tú vas a pedir una hipoteca para comprarte un piso o tú vas a pedir un préstamo para... Pero es que eso, Osmar, eso es la economía real. Tú vas a pedir el préstamo para un piso y en el piso vives. Necesitas el piso o, o, o un préstamo para comprarte un coche que, que necesitas porque tienes que ir a trabajar a 90 kilómetros de tu casa. no Luego está el transporte público, por otro lado. Pero bueno, te quiero decir que eso responde a una economía real. Pero es que vivimos en una economía ficticia. Es todo falso entonces dices yo no entiendo de economía y yo tampoco, es que no hace falta entender de economía es que han convertido la economía en una religión y toda la gente que sale de la universidad que ha estudiado economía, empresariales, dirección se creen que saben algo y es falso todo eso que les están enseñando no es lo que se aplica en la economía de hoy, que no es real la economía que realmente se está implementando, que no es una economía real es una economía pues de, que se basa en la especulación y que y que ese dinero que dices que se le ha dado al banco central a los bancos para qué se lo han dado para que compren deuda soberana están haciendo un círculo vicioso con el dinero que ellos sueltan se lo dan a sus banqueros compran deuda y nos endeudan a nosotros a nosotros que no tenemos dinero nos tenemos que comer la deuda cada día que yo me levanto y tú te levantas ¿eh? debemos más dinero y qué es lo que hemos hecho nosotros para deber más dinero pues pagar eh, mucho impuesto lo que hemos hecho? someternos a este tipo de sistema que está en el que nosotros estamos a su servicio en vez de estar el servicio el el estado al servicio de las personas el estado de cosas la economía todo pero tampoco entiendo tampoco entiendo de los de los salarios de los altos salarios a los altos ejecutivos de esas eso sí eh, lo entiendes eso <risa> es, que, no lo ellos deciden y se aprovechan se ponen los sueldos que les parece <risa> ¿eh? Y Pero bueno, volviendo, volviendo a porque estamos hablando de economía real, mundial, pero por eso mismo nuestra idea de hacer este documental, documental. porque a través, de nos vamos enervando. No, a través de una expresión concreta eh, se ve mejor, se ve mejor que, como estamos hablando, que nos estamos yendo, que sea Hungría, que sea Europa, Portugal, Grecia, eh, cada uno tiene unas circunstancias distintas, pero... Eh, al final es lo mismo que lo que pasó en Argentina. En Argentina fue mucho más fuerte por una cosa, porque no era un sistema como aquí en Europa, en el que hay un montón de países implicados económicamente y monetariamente, y allí eran ellos. Ellos podían hacer lo que hicieron los políticos al final, que fue devaluar el peso que estaba al, al, nivel, del al dólar, nivel del dólar, en paridad con sí. el dólar, y claro, todos ellos te lo dicen, eso era falso. Pero es lo que te decía antes, es una convención. Mientras a todos les convenía, a los especuladores, a los que dirigían... Eh, ...han mantenido esa convención de que un peso valía un dólar. ¿Y quién dice lo que vale? Ellos lo han estado diciendo. Y luego tú tenías tus dólares en el banco y te han bajado a tres... ...a los jubilados les han quitado, les han bajado a un tercio sus ahorros... ...y se los han dado después de años. Entonces, en, allí el problema más grave fue el crack económico del país. No es que taparon el dinero porque había mucha gente que no tenía dinero la gente de las villas miserias te lo dice su objetivo era mucho más grande que abrir un corralito porque ellos no tenían a ellos no les habían quitado el dinero ellos no tenían nada su país les estaba ofreciendo bien poco y en dos semanas se generaron 6 millones de parados ¿qué sucede a eso? pues lo que sucede es autoorganización eh, organizaciones piqueteras de miles de personas asaltos a los supermercados, asaltos a las farmacias, reparto en los en los barrios de, de ese material saqueado y claro es un país que se desestructura y que explota uh -huh. porque cuando cuando la gente que hay multimillonarios en la Argentina también unos cuantos cuando los que tienen no son capaces ni de entregar las migas pues lo que va a pasar es que va a reventar por algún sitio y siempre estamos eh, haciendo La, estas concesiones a la violencia En ningún es patrimonio del Estado No sé qué Pero, hombre, todos sabemos que la violencia Es una parte del ser humano Y cuando te ponen en una situación de desesperación Por algún lugar explota No nos engañemos, es así Feli, eh, te pregunto ¿Y a esa gente con quien estuvisteis? ¿A quien entrevistasteis? ¿Con quienes vivisteis? Eh, durante un, unos cuantos días, un mes y medio estuvo, un mes y medio. Eh, las veía feliz. Hombre, es mira, pues es interesante que cuentes eso, que me preguntes porque por ejemplo, este documental habla de eso, pero también habla, por ejemplo, me acabas de decir, pues también habla de amor. ¿No? a todos les preguntábamos precisamente en esas circunstancias si había tiempo para el amor si había... la... recuerdo por ejemplo a Lucía que es la responsable de prensa Madres Plaza de Mayo y le preguntábamos por eso y a claro, y dónde iba y cada uno además el amor lo llevaba a un lado y te lo contaba desde un punto de vista distinto Lucía había sido madre hacía dos años así y le preguntábamos por el amor y directamente se nos fue a hablar de su hijo ella que es una hija de desaparecidos ¿no? y hace, hace ese análisis de cómo ella veía la vida una apuesta a futuro con su hijo que tuvo el hijo a la misma edad que sus padres desaparecieron era algo muy ¿no? con mucha, con una carga emocional muy fuerte y cuando se habla de crisis las crisis no son solo económicas son personales y se convierten en muchas otras cosas y cada uno te hablaba de amor Néstor habla de amor y el, el poeta y, y flipas cuando te habla del amor No, eh, te pregunto esto porque mmm, habíamos comentado antes, o yo había dicho antes que hay muchas maneras de, de ver la felicidad, ¿no? Y se puede estar descontento socialmente, se puede estar, eh, pues, sin... Con, eh, con qué comer, ni de qué vivir, ni dónde vivir, pero eh, al final del día, pues, una canción... Un rato con los amigos, los argentinos con su mate, eh, pues llevan la vida y tratan de, de llevar la vida lo mejor posible. ¿No? ¿Te parece? Pues te bueno. voy a dedicar una canción. Te iba a decir algo, pero bueno, ponme la canción. Son de Favaloro. a la agonía. Los expertos podrán inventar mil envoltorios y avalorios, pero.. El emperador está desnudo. Sí, bueno, eso pone en la carátula del. DVD del documental y bueno, no creo que hace falta explicarlo, ¿no? <risa> Todo el mundo lo entenderá. ¿Te ha gustado la canción? Sí, la Bersuit, está bien. <risa> es una autocrítica fuerte, que a algunos argentinos les gusta y a otros no. Bueno, eh, ¿qué más me puedes decir de del trabajo, Félix? Bueno, pues que vamos a int intentar llevarlo a... A bastantes sitios, América Latina y aquí, pasearlo por document por por concursos de eh, documental, festivales, festivales y demás, y bueno, luego ya veremos si llegamos a algunas televisiones y antes de eso habrá que llevarlo a los gasteches. Oye, te voy a hacer una pregunta que me que sé la respuesta, pero bueno, quiero oírla por ti. Es difícil la difusión. ¿Ahora mismo te es difícil a ti eh, la difusión de este trabajo? No creo que en este momento es tan difícil llegar con el trabajo ya hecho. Lo difícil es hacer el trabajo. Este trabajo, por ejemplo, pues es un ejemplo y una expresión de lo difícil que es. Porque, fíjate, eh, fuimos a Argentina en el 2008. Y lo habéis terminado. Y lo estamos terminando ahora. Quiere ah. decir que, fíjate, claro, a nosotros también nos pilló la crisis por medio. ¿Cuánta, ¿Cuántas horas de grabación, más o menos, Tenemos eh, como unas veintitantas horas de grabación y se ha quedado en cuarenta y tres minutos, sí. Luego hay también, bueno, no he hablado, tengo que decir, claro, que han colaborado bastante gente. Eso te iba a preguntar, ¿también? por ejemplo, la música del documental, pues luego vamos a poner una canción de Aurora Beltrán que se titula Silencio. Fíjate por dónde, que son ese tipo de casualidades, ¿no? Que Aurora Beltrán hace esta canción a propósito del Alzheimer. No, silencio y escuchas la letra y claro, si no sabes eso, lógicamente habla de la memoria, ¿no? Del poder de la mente y del poder de la memoria. Y nosotros los cogemos y en realidad son, no es mucho lo que entra la canción en, en el docu, pero eh, entra así. Así de bien, ¿no? Porque está hablando en un país en el que la memoria es uno de los... ¿no? De, de Elementos fundamentales de los tótems de, de Argentina de es de la Argentina. memoria. Que, que seguramente es de todos los países. Eh, eso ¿no? Te, exactamente, no solamente de Argentina. Yo creo que en cualquier parte del mundo o en cualquier sitio la memoria es fundamental. Es fundamental. Eh, ¿Qué te iba a decir? y Háblame de más colaboradores. Bueno, sí, no me has dejado terminar con los músicos. Te he dicho Aurora Beltrán, pero bueno, está también Bumburi está um, Don Sapo puede ser Don Sapo sí y quién más hay otra ah, bueno sí joder nuestros amigos de Francis eh, Doctor Deseo ah no y el otro perdona no es Don Sapo es Doctor Sapo que ahora me ha venido entonces esos cuatro grupos nos han cedido los derechos para utilizar canciones en el docu y les ha gustado, les ha gustado el, el, lo que les hemos enseñado que fue el tráiler en su momento Y bueno, pues ya veremos en función de lo que podamos, porque presupuesto como siempre no hay, pero nos gustaría que viniesen el día que estrenemos, que todavía no lo hemos puesto. Eh, ¿Has hablado con alguien, con alguna institución eh, pública eh, por los alrededores? No, todavía no, pero. Todavía no. <risa> Igual Miguel nos podía poner aquí las risas, esas enlatadas que tiene. No. No, me refiero pues a ayuntamientos de Irún, ayuntamientos bueno, de Jarvi... Es, que, ayuntamiento es, que, de... es que tú eres un cabrón, porque me estás diciendo esto... Y tú te has estado paseando por las instituciones conmigo Con el otro proyecto que es Proyectos Perfectos Pero es que quiero oírte lo de decir a ti Pero coño, pues, si ya lo sabes Ya sabes cómo son las instituciones Que siempre cuando sales vas a pedir algo Tienes que salir y dejarles 10 euros en el cepillo Porque son pobrecitos Qué Es pobre. así, entonces es así de penoso como estamos eh, Es así Es así eh, ¿Para cuándo vamos a poder eh, Ver El, el documental bueno ya te ya te lo diré y tú lo dices por antena, ¿En todavía, sin antena? todavía estamos no estamos todavía haciendo los últimos contactos para ver dónde los trenamos porque no tenemos claro si va a ser en Irún en Donosti todavía no sabemos esperemos que sea lo más pronto posible no sí bueno después de tres años haciéndolo si tenemos que esperar un mes <risa> esperemos no. sí um... Y esto me viene también para eh, presentar oficialmente desde estos micrófonos el, la obra de teatro El amor en tiempos del corralito de Ángel Mario Fernández Sí, todo queda en casa El, el mismo autor de, de Los perfectos, Un mundo sin límite eh, nos, nos viene ahora con, con este nuevo proyecto Eh, que dice aquí esto no es que esto no es Argentina sí es lo que dice un poco el documental ¿no? <risa> acá es Europa aquí no puede pasar pero, pero pasa pero pasa muy bien eh, decías tú de la, la qué canción decías tú ahorita hombre podríamos poner una que está presente en el documental que es la de Aurora Beltrán silencio Eh, y ya de paso pues eh, aunque no he dicho yo creo que se me ha quedado alguien de toda la gente entrevistada que sale iconoclasista ser tres teatro eh, Néstor Costa Hugo Queirolo Eh, Lulu Martínez, que es la artista plástica Cúfenos, que es un grupo de rock Largas Caminatas, otro grupo de rock De chavales de 15 años o así Que, como les entrevistamos en el 2008 Seguramente ya no existan Como, como Largas Caminatas, quiero decir O pues sí O oh no, no sé y, y bueno, y Alberto Alberto, no he hablado de Alberto Que Alberto es un viejo militante sindicalista Que le entrevistamos en la cama Y que, bueno, pues Ha muerto, ya estaba muy mal cuando le entrevistamos y y no le ha dado tiempo de ver y se lo hemos dedicado a él. Eh, yo te había dicho antes que había tenido la oportunidad de visionar un poco el, el documental y a mí me gustó mucho pero uno de los testimonios que más me impactaron fue el de el de Alberto sí que está en la cama sí bueno claro estaba en una cama en una cama de estas con grúa para con una esclerosis múltiple galopante y ya Le empezaba a costar hablar Pero con las ideas muy lúcidas Su cabeza sí, muy... Sí, bueno, la gente que vea el documental se quedará con él Y bueno Y no me acuerdo qué más iba a decir Aparte, ah bueno, que me falta darle las gracias A la escuela de circo Ícaro Que también han participado en el documental Y que entran pues en una especie de Imágenes oníricas Que hablan un poco simbólicamente Del columpiamiento en el que vivimos Eh... Te voy a preguntar algo que... No sé. ¿A ti te ha gustado el documental? A mí sí, pero bueno... Pues sí, ti, ¿tú yo, has hecho? Claro. No, pero te sientes eh, satisfecho. ¿Ves eh, al terminar el trabajo eh, notas o sientes que, que era lo que tú querías decir? O lo que ah, querías. Nunca se sabe. Desde que empiezas hasta que acabas realmente nunca dices al final lo que querías decir al principio. Pero si te quedas satisfecho con lo que has dicho yo... ...sí, me quedo satisfecho con lo que he dicho... ...seguramente se podía haber dicho de mil maneras distintas... ...pero tú escogiste esa... ...yo he escogido esta, como en este caso me han dejado hacer de director... ...pues he hecho de director... ...tampoco muy autoritario... ¿eh? ...hay un editor musical... ...hay un editor que también ha tenido mucho peso... ...Fernando... Eh... ...Fernando Caballero... ...Fernando Caballero, sí... Eh, ...ha tenido mucho peso y, y ha hecho una gran edición... ...y edición de audio... ...porque... Aunque es una, un documental de entrevistas, tiene muchos efectos sonoros que cuando se vea en una sala preparada se, se notarán. Y no sé qué más te iba a decir, que si me he quedado satisfecho, bueno, pues sí. Supongo que me quedaré satisfecho cuando vea que la gente lo ve... Y, que, y sale satisfecha. Y sale satisfecha o sale, o al revés, o igual, o sale más encabronada de lo que ha entrado por la situación económica, quiero decir. Pero es, es lo que hay. Pero por eso hay que hacer... Pero esto, ¿por qué crees que pone aquí... Lo primero que pone es cosido con alambres, Argentina 2001, aviso a navegantes. El aviso a navegantes es que los que estamos navegando en este mar económico, financiero de Europa, pues que debemos darnos cuenta de que esto puede hacer crack. Y ellos te dicen, es que... Por eso no voy a destripar el documental. Pero no, ellos... no, no es necesario, para el documental es, es un espejo. Exactamente. Entonces, como hay gente muy diversa y hay gente que... que... Desde puntos de vista muy distintos, casi todos desde la base, ya te digo, que hay un periodista económico, pero el resto es gente... De la calle. Pues una camarera, por ejemplo, Julieta Giusti, que nos lleva, que nos conoció en un bar y en el bar nos invitó a llevarnos a Villa 20. Ella era una militante del Frente, de Darío San, Frente Popular de Darío Santillán y nos llevaron allí y estuvimos un día entero en Villa 20 entrevistando a gente, dando vueltas por la villa y, y bueno, pues... Y viendo cómo está la situación en la villa en el 2008, no en el 2001. Y te puedo asegurar que no es no me parece un sitio muy agradable para vivir para nadie. Ni condiciones de ningún tipo. Y en un país en el que tiene muchísimos recursos. Muchísimos recursos. Es un país muy rico. Ellos te lo dicen. y Luego te dicen, somos un país pobre, ¿no? Argentina, Argentina no es un país pobre, es un país rico Es un país empobrecido Con población empobrecida Que es algo que, que la gente no termina de discernir Entre una cosa y otra Porque un país porque es rico o pobre Por el potencial de su gente Y por los recursos que tiene Y hay países riquísimos que están empobrecidos claro. Teniendo ese potencial claro. Entonces Argentina Que también tiene un país con muchísima cultura Es muy muy interesante A ese nivel, acercarse a Argentina Pero... ...con todos los recursos que tiene... ...es increíble que siga teniendo... ...las bolsas de pobreza... ...que tiene... ...y, y bueno... Ese, ...ese tipo de reflexiones te lo hace... ...casi toda la gente que aparece en el documental... ...es gente de clase media... ...digamos... ...no hay... ...no hay ningún multimillonario... ...desde no luego... Ningún... ...ni hay ninguna persona... ...digamos rica... ...en el documental... ...todo es gente de clase media... ...y clase baja... ...y, y bueno... ...pues ellos hacen... ...una visión del país... ...del momento que se vivió... ...de cómo están ahora... Y no voy a seguir mucho más Yo creo que hay que verlo No, de todas formas decías tú hace un momentito eh, Yo me comprometo En que desde estas ondas eh, Les anunciaré con antelación El día que vayamos a estrenar, a estrenar Y dónde he eh, cosido con alambres Te voy a a ver si Miquel nos Nos oferta la la próxima canción jag är mío, no dejes que caiga Du är mig, och una luz mig. Du perdido. No och que är mig. Du är mig, och du är mig. Du är Dime quién soy y dónde estoy. No sé de dónde he venido ni hacia dónde voy. Que me preguntan si son los que preguntan los culpables de mis dudas. Estoy tan lejos de mi Bueno amigos, eh, hemos llegado al final de este, de este programa en el día de hoy, ha sido un placer haber compartido con vosotros, con Félix Martín, eh, este rato, esperamos que nos visite lo más pronto posible y nos hable de futuros proyectos, documental, otro documental, o lo que sea, hasta luego... Y muchas gracias. Gracias chicos. Abur. Comienza con ella. Pero todavía no espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Mucho cultura. Intercultural. cultura Sula, Ancheta y Ratian. Gurekunka.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 Kuntz eskolak Ancheta och comen Euskera Gastelera, Leen och Casgaya. Castellano, Euskera, primera lektion. Hola. Kaixo. Hola. Kaixo. ¿Quién eres tú? Norzarazu. ¿Quién eres tú? Norzarazu. Soy Koldo. Ni Koldo naiz. Soy Koldo. Ni Koldo naiz. Ah, eres Koldo. ¿Y qué tal? Ah, Koldo zara eta nola zara? Ah, eres Koldo. ¿Y qué tal? Ah, Koldo zara eta nola zara? Estoy bien, gracias. Onginais, mi eser. Estoy bien, gracias. Onginais mi esker. ¿Quién es esa chica? Norda Nescaori. ¿Quién es esa chica? Norda Nescaori. Amaya es mi amiga. Amaya, este chico es Aitor. Amaya, nire Lagúnada. Amaya, Mutilori, Aitorda. Amaya es mi amiga. Amaya, este chico es Aitor. Amaya, nire lagunada. Amaya, Mutilori, Aitorda. Buenos días, Eitor. Egunon, Eitor. Buenos días, Eitor. Egunon, Eitor. Buenos días para ti también. Baita suriere. Buenos días para ti también. Baita suriere. Yo soy. Ni Nice. Yo soy. Ni nais. Tú eres. Su sara. Tú eres. Su sara. Él, ella es. Ura da. Él, ella es. Ura da. Yo soy coldo, Ni Koldo nais. Yo soy coldo, Ni Koldo nais. Tú eres Amaya. Su Amaya sara. Du är Amaya. Su Amaya Sara. Ese är es Aitor. Ura Aitor da. Ese är es Aitor. Ura Aitor da. ¿Quién eres är du? Nor Sara Su. Kän är du? Nor Sara Su. Kän är det här? Kän är det här? neska ori. är det här? Nor neska ori. Euskera gastelera. Leen y Casgalla Castellano Euskera Primera Lección escolak antseta irratiean Comen cantar con ella? pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Mucho cultural. Intercultural. Culturanistasuna, Ancheta och Ratian. Gorecunka. This is a film about a man